Buenos días. Namaste, ¿cómo estáis? Hoy me he venido a este sitio tan maravilloso que es Escaladei en Priorato porque es un sitio especial, es un sitio muy espiritual, como mucha conexión y os quería hablar de de Swami Vivekananda. Eh ayer el otro día preparamos un vídeo sobre Sri Ramakrishna Paramahansa, que fue eh, una encarnación y, y todas las enseñanzas de Ramakrishna las conocemos hoy en día gracias a suami y a sua viveve cananda y os he preparado una foto para que la tengáis para que os hagáis idea de quién es estás es de final del siglo XIX 1980 y pico y, y esta es una de las grandes figuras eh, del guta y de la humanidad otra de la razón de venir aquí porque él en, siempre durante toda su vida y pensar que hizo una peregrinación de, de casi cuatro años por india llevaba dos libros Uno era el Bajabada Gita y otro era la encarnación de Cristo. vive eh, Vivekananda tenía un amor profundo por por Cristo y por Buda. Bueno, ¿qué le, qué le debemos a Ramak, a su amigo Vivekananda? Sobre todo, yo creo, eh, haberle entendido, porque creo que fue de las pocas personas que entendió el profundo mensaje de Sri Ramakrishna. Y además lo, lo supo interpretar, porque estuvo años estudiando la la filosofía occidental, desde Schopenhauer hasta Kant y, y la ciencia occidental también, supo explicar eh, los complejos conceptos del Gita del Vedanta en términos de filosofía occidental. Y este es uno de los grandes aportes creo que hizo Suamichi. Seguramente sin él eh, habrían pasado dos cosas. Una, que, que las enseñanzas de Ramakrishna se hubiesen perdido, seguramente, y las otras es que seguramente no hubiésemos sido capaces de, de entenderla. Uno de los hitos importantes de su avión de Karanda fue su famoso viaje al Parlamento de las Religiones de Chicago a finales del siglo del siglo 19 en el cual es, es, es donde se considera que es la introducción del, del Vedanta en Estados Unidos. Eh, viajó dos veces a Estados Unidos y otra a, a Londres y ahí es donde empieza a crear toda una estructura, por ejemplo la Sociedad Vedanta de Nueva York la creó Swamichi, que funciona hoy en día, y ese es ahí es esos centros es donde se van a propagar las enseñanzas del yoga, del Raja yoga, del Gita y de, y del Vedanta. Aparte fue un prolífico escritor, eh, por ejemplo en el capítulo 3 el, el Hanna yoga del Gita, perdón, el cuarto, eh, realmente es difícil de comprenderlo, Y Vivekananda hizo un, un paper, un, un artículo, un libro sobre el Hana Yoga, que si no es realmente complicado entender eh, este camino del Yoga, y al igual que con el Karma Yoga. Es decir, aparte de un conferencista importante, fue eh, uno de los grandes autores que dio a conocer toda, toda esta. Y de hecho el Raja Yoga y las sutras de Patanjali, él las rescató de la historia y las volvió a poner en vida de la gente. ¿no? Y uno de los grandes éxitos que tuvo en Estados Unidos fue precisamente el libro que hizo sobre el Raja Yoga, que por cierto también lo, lo he traducido y lo comentaremos en otro vídeo. Eh, hay una anécdota curiosa, yo creo que es un modelo que nos puede servir en Occidente porque y de canadá de joven era agnóstico, casi, casi ateo. Y, y pero sentía de alguna manera una llamada a pensar una llamada espiritual porque su madre era muy muy muy devota hinduista y es la que la introdujo en las lecturas del Ramayana y del Mahabharata y por tanto del Gita y fue a la universidad pero durante estos años en eh, Vivekananda ya tenía una duda es que quería ver a Dios y preguntó a, a varios sabios a varios pandits a varios eh, grandes hombres religiosos de la época incluso al padre de Tagore y les preguntaba si había visto a Dios y, y todos le decían que no, que no era posible pero la hablaron de una persona que era Ramakrishna se fue a verlo y Ramakrishna le dice oh sí, claro que veo a Dios, como te veo a ti lo veo cada dos días se habló con él y esa es otra de las lecciones que que debemos aprender de, de, de Ramakrishna y sobre todo como nos la explicó Vekaranda que es que la, la religión no solo es ir a misas leer libros o rituales, sino que es la realización la percepción directa de Dios. Si hoy hoy en día consideramos la India como es, la una de las segunda economía del mundo, el país BRICS, no tengáis duda que es gracias a la luz inicial de Rama Krishna, pero sobre todo a los al viaje de de 2 4 años que realizó Vivekananda por India con el espíritu de que los hindúes percibiese la potencia del, del mensaje del Vedanta. Y es famoso su mensaje de, de levantamiento de las masas indias para, para conseguir lo que realmente era. Simplemente fa, para finalizar deciros que había una frase que decía Vivekananda, decía Ramakrishna es todo bhakti, todo amor, todo devoción por fuera y todo jani, todo conocimiento por dentro, mientras que yo soy todo conocimiento por fuera, sí, y todo bhakti por dentro. Creo que la figura de Becaranda es también en, en Occidente y es sin duda uno de los grandes filósofos de la historia de la humanidad. Eh, creo que cualquier persona relacionada con el yoga colbedanta debe leer sus obras porque son de lo mejor que se ha escrito al respecto. Muchas gracias, namaste.